Buenos días compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. La Universidad Nacional de La Plata avanza en la construcción del primer barrio estudiantil universitario del país. Se trata del desarrollo de viviendas sociales con el objetivo de aportar soluciones accesibles a la problemática habitacional de los estudiantes provenientes de distintos puntos del país. En diálogo con Radio Trinchera, el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP, Diego De Luchi, expresó que es un proyecto estratégico que apunta a garantizar alquileres accesibles y regular el mercado en la región. Que tiene que ver básicamente con facilitar el acceso a viviendas de alquiler, estamos hablando de estudiantes que del interior en general que históricamente vienen a estudiar a la Plata porque la Universidad de La Plata, a pesar de que se ha abierto muchas universidades en el país, sigue teniendo, eh, obviamente, primero calidad y excelencia, y al mismo tiempo tiene carreras eh, que no se dictan en otros lugares, ¿verdad? Con uh -huh. lo cual, seguimos recibiendo muchos estudiantes del interior, y hoy por hoy, el acceso eh, a alquileres en, en la región es altísimo, y es uno hoy por hoy uno de los motivos eh, de... de dificultades por parte de los estudiantes de acceder a, a nuestra universidad. En ese contexto, eh, el planteo es, es eh, armar este barrio estudiantil eh, con alquileres sociales, es decir, con alquileres eh, que puedan ser soportados por los estudiantes, por un lado, razonables, y al mismo tiempo, eh, bueno, eh, regular, ya eh, poquito, el mercado de alquileres a nivel de la región. Mm. La obra del primer módulo se encuentra finalizada e incluye 24 viviendas y una capacidad máxima de 88 habitantes, que forman parte de la primera etapa del proyecto, mientras que ya está en marcha la construcción del segundo módulo habitacional. Los departamentos funcionarán bajo un sistema de inquilinato, con alquileres de carácter social, con costos y requisitos accesibles, que serán reglamentados y definidos por el Consejo Superior de la Universidad durante el mes de abril. De Luchi destacó también que no se conocen experiencias similares en otras universidades nacionales ni en los países de la región, por lo que se trata de una iniciativa inédita e histórica. El plan integral contempla posteriores etapas de construcción que seguirán sumando nuevos complejos edilicios para los estudiantes, con una proyección hasta el año 2030. Se estima que una vez culminado el proyecto, el barrio estudiantil contará con unos mil habitantes. A pesar del ahogo presupuestario que ejecuta el Gobierno Nacional contra las Universidades, la obra es financiada con recursos de la UNLP. La iniciativa se suma a políticas de bienestar universitario como el albergue, donde actualmente se alojan 200 estudiantes de forma gratuita. Ante la grave crisis habitacional y un contexto económico adverso, estas políticas resultan indispensables para garantizar el acceso a la educación superior. Reporto Radio Trinchera desde Tolosa. La Plata para el informativo Farco.